fa en eh, sinteplast en esaiza en la en el acto que organizó la unión industrial argentina estuvo junto a su presidente con eh, Miguel Acevedo anunciando distintas medidas para la reactivación industrial eh, es un financiamiento del banco interamericano de desarrollo que bueno está tan en el centro de la escena para por tema elección ver quién va a ser el, el nuevo presidente eh, a partir de este año o el otro, a ver si hay elecciones o no. Es un financiamiento del BID por 500 millones de dólares y va a permitir llegar con 248.000 millones de pesos a 87.000 micro y medianas empresas para capital de trabajo, pagar deudas, entre otros ítems. Esta línea tendrá una tasa subsidiada entre el 10 y el 24% anual. Eh, esto repartido es algo así como 2.800.000 pesos, algo... Este, así es el número que iría para cada empresa. Eh, señaló que para que la Argentina ahorle y exporte más se ha hecho esta línea de créditos. Ahora en conjunto con el Banco Central promovemos inversiones a largo plazo por 200 mil millones de pesos hasta 10 años con tasas de interés por eh, abajo del BADLAR bad para proyectarlos a largo plazo. Así que... Eh, una iniciativa importante Están eh, todos los ítems de los anuncios Aquí en radiográfica.org.ar En la cobertura que se hizo de este acto de ayer Que tiene eh, distintas líneas Distintas líneas e importantes para lo industrial Y definiciones importantes Porque habló de un capitalismo con eje en la industria uh -huh. A diferencia obviamente de otras políticas económicas que han ido desindustrializando nuestro país. Y apostando a la especulación financiera, más que nada. Claro, eh, en este momento lo que se intenta es dar una, una reactivación por la vía industrial, aquella que genera más eh, cantidad de empleos, eh, que ni que hablar que la economía financiera. Es cierto también que hoy en día lo que no estamos encontrando, y que fue parte de la entrevista que, es, que dio ayer por la noche, es una eh, mencionó la necesidad de especificar la idea de los argentinos, de que se vuelva a apostar por la moneda nacional, que no se piense en dólares. El me tema gustó, es que vendía, Pipo. No tenés eh, incentivo para ahorrar en pesos. Y no, porque se devalúa constantemente. Se devalúa porque el ahorro en dólares, digamos, cada mucha gente que no solo... le sobre un manguito y bueno, va a si los, los 200 dólares que puede. Pero si me decís que para ahorrar... Pesos. No, te, no está tan mal siquiera. Lo que está pasando últimamente es que se compran dólares para cambiarlos en el mercado ilegal, uh -huh. ¿no? O sea, compran a precio oficial y lo cambian a precio dólar blue. Ese es el gran curro que están haciendo muchos. Lamentablemente, hace poco eh, se bloquearon creo que 15.000 cuentas porque hubo una gran cantidad de, de cuentas que se crearon justamente porque no dan el cupo. O sea, uno compra con sus 200, sus 200 dólares al mes Pero quieren más, entonces compran con otras cuentas eh, y luego, obviamente, hacen el cambio y se quedan con una buena cantidad de, de pesos. claro eh, Lamentablemente es una práctica que se viene haciendo y muy seguido. Eh, y él eh, Es una buena parte de la fuga de dólares, se va por ese lado. Uno dice, ¿tanto? Bueno, sí, porque son 200 dólares nada más, pero si uno tiene en cuenta estas prácticas, sí, la verdad es que eh, son grandes... Eh, reservas que pierde el Banco Central con estas maniobras totalmente ilegales. Claro, eh, además hay que destacarlo. Así como existen y se han dado muchas eh, corridas cambiarias en el dólar oficial, también existen las corridas cambiarias del dólar eh, ilegal, del ¿También? dólar paralelo. Eh, y, y se ha hecho desde cuentas eh, y empresas asociadas al Grupo Clarín, por ejemplo. Entonces se va generando esta brecha entre el oficial y el y el ilegal, y para entonces problema. tenés eh, esta, esta vía en la cual las, la, las corporaciones terminan eh, haciendo un defalco uh -huh. sobre el Estado Nacional, eh, comprando dólares eh, por vías ilegales y además poniendo el precio de ese dólar ilegal. Eh, una circunstancia que tendrá que mejorar el rendimiento de, de, del Banco Central en el control Habló eh, Alberto Fernández de el, los nuevos bonos en pesos que uh -huh. se están ofreciendo para eh, poder ahorrar en pesos y para que no se vaya todo a bonos en dólares o ahorro en moneda extranjera. Bueno, lo que pasa sin es, que sin se embargo, no es se sigue Bueno, se sigue y emitiendo. Y eso además, genera una devaluación del peso. No es eh, no está divulgado. Digamos. Bueno, ¿cómo accedo a ese bono en pesos? Eh, no, está, no, no es práctico, por lo menos no está y eh, bien difundido nos hacemos cargo también de eh, ponernos a investigar y llevar la información para la para, para poder discutirlo y para poder pensarlo entre todos y uh -huh. en lo posible a poder seguir ahorrando eh, en pesos sí digamos. creo que una vez que se termine de cerrar el acuerdo con el fondo monetario internacional o en paralelo también no uh -huh. eh, ir también ordenando estas cuestiones que tienen que ver con la política más interna la política monetaria interna estos incentivos a que podamos y Y sea redituable también ahorrar en pesos. Porque uno no ahorra en pesos porque porque no es patriota, sino porque no es conveniente. Claro. Entonces tenés que llevar adelante medidas económicas que sirvan y que sean redituables, sino no de manera. Uh -huh. Digo, hoy lo que es redituable es ahorrar en dólares. El que tiene la posibilidad de comprar sus 200 dólares por mes lo hace. Claro. Esto llevado a la eh, economía de, empresarial, digamos, corporativa, eh, tiene también esta lógica. ¿Y por qué se...? necesitan estos créditos y estas líneas especiales para la industria. Porque por hoy, para un industrial, para alguien que tiene una cantidad de capitales importante, también le es más redituable eh, la bicicleta financiera que poner una fábrica. Exacto. Que eh, crear una nueva ala de su fábrica o expandir este, lo, los puestos de trabajo en, en la industria que está llevando adelante. Eh, hoy por hoy tiene que ver más con la sostenibilidad de lo que ya está uh -huh. eh, y con poder crecer un poquito en la infraestructura industrial argentina, que recordemos que había quedado con casi un 50% de capacidad ociosa, bueno, que esa capacidad se ponga en marcha, eh, ni siquiera hablamos de expandirla, sino de que la fábrica que está con la luz apagada la prenda y vuelva a funcionar. No estamos claro. hablando de crear miles y miles de fábricas, digamos. Sí, pensándolo a futuro, pero hoy por hoy la necesidad es otra, después de los cuatro años de desindustrialización que venimos de, del macrismo, que había sido uno de los datos para mí más alarmantes. Argentina estaba a nivel de eh, paupérrimos países africanos en niveles de aceleración de la desindustrialización. Claro. Había un ranking donde Argentina estaba junto a Burundi, en proceso desindustrializador. Bueno, lo dijo Fernández en su entrevista. La caída de la industria fue peor durante el macrismo que durante la pandemia. Uh -huh. Sí, un, un o sea, dato imaginate orientativo. Imaginate el nivel, ¿no? eh, la, la dimensión. Y, y se canalizaban los, ¿no? los los cambiemitas eh, juntos por el cambio. Y no, fue así. Fue así. Bueno, el Macri está volviendo hoy de, de las Europas. Eh, uh -huh. No quiero preguntarle, o sea, sí quiero saber, pero me da miedo preguntar con qué habrá llegado bajo el brazo. Y donde va él, viste, que ahí pasan cosas malas. Buenísimo que le se regalaron, sabe. se juntó con el presidente del Paris Saint-Germain y al día siguiente perdió la final. Bueno, por eso mismo digo, se cumple con, con la, esa... La piedra, la, la, la, la buena profecía. piedra, nunca falla. 12.22 del mediodía, 10 grados 6 la temperatura actual, para hoy máxima de 13, un cielo nublado, máxima de 17 para mañana y una mínima de 6 también, van a ser días fríos. Eh, y nublados, recién hay que esperar a la semana que viene para que asome un poquito el sol según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy 92% de humedad, viento del sur a 5 kilómetros en un ratito, música, música, este en vivo seguimos con nuestras giras musicales aquí en desde el barrio vamos una tanda y vamos con eh, la entrevista con la artista que nos acompaña hoy FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario Sumate a la comunidad radiográfica Participá en sorteos para entradas de teatro Recitales, descuentos en restaurantes Y productos de la economía popular Música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 Pusiones. Conversaciones que nos acercan A pesar de la distancia Conducción, Arián Solero Calvert Y quienes habla Mario Saras Los jueves de 14 a 15 Por Radio Raja. ¿Te corre en el eje? Vení a la señal De lunes a jueves Entre las 18 y las 20 viernes desde las 19 en La Gráfica. Todos los jueves de 18 a 20 horas Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas en Radio Gráfica interlocuciones conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia conducción Ariadne Sobero Calvert y quienes habla Mario Sargas los jueves de 14-15 por Radio Baja. En la gráfica los únicos operadores son los técnicos Radiográfica una radio de bandera Fin de espacio publicitario Las voces que se alzan desde el mar, déjalas venir. Georgina Hassan nació en Buenos Aires en 1977, es cantante, instrumentista, compositora y productora. Estamos escuchando a Altamar junto a Pablo Fraguela y Rafael Delgado y nos acompaña hoy en desde el barrio. Georgina, ¿qué tal? Muy buen día. Lautaro Fernández, el EM, Leila Vitart, te saludamos aquí en Radio Gráfica. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por, por estar aquí en, en el mediodía de La Gráfica. Georgina, eh bueno qué lindo qué lindo lo que escuchamos y ya imagin preparándote para para lo que será la gran presentación de mañana del sí, sábado, sábado. Eh, perdón del sábado del sábado estamos preparándonos hace mucho tiempo con con este con esto que bueno que es como un poco una una travesía la propuesta de un viaje y así como uno prepara un viaje meses imagina qué lugares va quiere ir quiere conocer fui creando esto hace bastantes meses también y bueno, va a casa, la, la propuesta es abrir nuestra casa a, a este viaje eh, va a ser un concierto, en realidad van a ser dos conciertos, dos funciones este sábado, la primera va a ser a las 5 de la tarde la segunda a las 9 de la noche porque quisimos que desde lugares diferentes del mundo puedan estar presentes puedan asistir al concierto en vivo y, y la propuesta también es que haya... Una, un chat abierto para que puedan eh, contarnos algo o pedirnos alguna canción y voy a estar compartiendo este concierto con Pablo Fraguera y, y Rafael Delgado y también vamos a tener la, la alegría de compartir el concierto con algunos invitados desde otros lugares del país del, del mundo ¿no? del país perdón uh -huh. eh, Marta Gómez desde Barcelona esa es una gran gran compositora colombiana perry eh, Manous, desde Alemania, uh -huh. y Daniel Cantillana, que es uno de los integrantes de Inti Limani, desde Chile. Ah, bien. Un, un, eh, también es lo, lo que permite este tipo de, de plataformas, ¿no? Un concierto internacional este para sacarle provecho a... Bueno, imagino también la, la dificultad y lo, lo, lo penoso a veces que resulta no poder tener contacto directo con el público, pero, pero se poder reinventarse, ¿no? Pero se compensa un poco. ¿no? Uh -huh. Sí, esa es la esa es la palabra que creo que, que, que más aparece en este tiempo es el reinventarse eh, el aprendizaje de, de, de cómo es esta como como cómo hacer para desde, desde esta desde el encierro desde el confinamiento eh, poder